mirad, ¿sabéis cómo? Eh, bueno, estamos en un momento, no somos conscientes yo creo, que estamos en un momento a nivel global, es que no sabemos lo que va a pasar en los próximos cinco años. Estoy pensando, perdonad que desde la calle Escuelas de Irún me atreva a decir esto, pero es que estamos en un momento que no sabemos si vamos a acabar en una guerra mundial, o sea, a ver, es que tenemos un problema, que Rusia está invadiendo el espacio aéreo de un país que está en la OTAN que tiene un compromiso de reaccionar cuando cualquier país dentro de la OTAN sea atacado o militarmente yo, a ver ¿eh? esto, esto, está muneado, esto está de color de ureniga y eso está eh, promoviendo el eh, <risa> gran afluencia de refugiados etcétera etcétera y está siendo un, está siendo una época de una tensión increíble y os mira a vosotros que sois jóvenes y me quedo aterrada de eh, del mundo tan complicado que os deja que os dejamos yo voy a ir a mi huerta en mi jardín y ya está pero nosotros os dejamos un marrón entonces eh, reflexionando todos juntos y uniendo eso a otro pensamiento Que es la situación que ya tienen las personas que han venido a vivir y trabajar entre nosotros de otros países todos tenemos mucho miedo pero mucho miedo que se provoque que se provoque una reacción contraria contraria eh, la sociedad va de la piedad a la intolerancia Hay que comprender las dos cosas. Me dices ¿cómo puedes comprender la intolerancia? Bueno, hay muchas personas que se sienten amenazadas. Y, y, y lo que tenemos que hacer es encontrar equilibrios. Y nosotros siempre hemos dicho que lo principal es valorar grandemente el aporte que las personas que vienen a trabajar entre nosotros nos traen. Y separar el grano de la paja tú no le puedes aducir al ciudadano. No, no, no, si es que todo es radiosos, si es que eh todos las personas que han venido a vivir entre nosotros o no sé qué tal. Porque el ciudadano sabe que no es así. Sabe que no es así. Que hay bolsas de fraude y bolsas de tal. Y si no separas el el grano de la paja, parece que todo el mundo es así. Y nosotros tenemos que ser acogedores y receptivos con todas esas personas que han venido a enriquecernos. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues lo vamos a hacer con la colectiv colectividad hispanoamericana que vive en Irún. Porque además es que la idea surgió de ellos. Nos dijeron, hoy no, alguna vez... Decimos, claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a celebrar el lunes la fiesta de la hispanidad en la sede de Irún. Hemos invitado a las asociaciones de personas de origen latinoamericano hispanoamericano porque brasileño no tenemos hispanoamericano, para que vengan para que traigan comida de su tierra Nosotros pondremos tortillas esp españolas y chistorra nos ah, uniremos empanada gallega, empanada gallega. Eh, nos uniremos aquí eh, pondremos música en todo, en todo es que el problema, esto es No sabemos si tienen 20 o 100. No sabemos, no sabemos. Bueno, eh, pondremos música de, eh, de todos los países. Yo de aquí quiero poner el Aramundirá de Barragirra, porque también es la nostalgia de una persona que está fuera de su país y que la mira desde entalla. El Aramundirá, alguna de... Alguna de, de Luis Mariano, luego vamos a poner Guantanamera, El Contor Pasa, Cristo Maciel Paracahuí, México lindo, de todo. Y queremos hacer un día de hermandad. Sobre todo, eh, primero, pues eso, para que la gente se sienta acogida. Y porque hay muchas veces que pensamos en la ola de refugiados pero no pensamos en los que ya están con nosotros, que además son parientes son parientes porque eh, España ha hecho mucho en doble nacionalidad y en, en quitar la visa eh, de esos países para que entren en Europa que nos fortalecen a nosotros un montón porque cuando tú vas a un foro internacional dices sí, sí, somos 46 millones 47 pero detrás tenemos a 400 o 500 millones con los que tenemos una relación privilegiada es decir, Hispanoamérica potencia a nosa eh, presencia en el mundo de una manera increíble. entonces hagamos una fiesta. y eso es lo que vamos a hacer el lunes. ¿Mm? Por eso veréis por ahí, vamos a poner esto, esto llena de banderitas de todos los países. ¿Mm? Y ya las tenemos, ¿verdad? Si hubiera venido mañana, las hubieran visto puestas. Sí, pero como no han venido mañana, no las han visto. Y nos ha parecido que este es un mundo global nos tenemos que abrir sobre todo tenemos que abrirnos con las personas que son nuestros parientes y viven entre nosotros que además como os lo digo tenemos que estar muy agradecidos no ya no estoy hablando con las personas que vienen aquí sino con la fuerza que nos dan en el mundo y, y hay que estrechar todos los lazos posibles y luego tienen una música folk preciosa yo el cóndor pasa no lo puedo superar Condor Pasa para mí es una de las más hermosas melodías o canciones que se ha compuesto nunca. Y eso vamos a hacer. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Es abierto? ¿Eh? Sí, es abierto. Sí, el que quiera pasar por aquí que se pase. Si puede traer algo de comida de su país, se lo agradecemos. Cinco y de la tarde. Cinco y media. de la tarde. Sí. Se va a a los medios, se va a hacer a nivel eh, provincial y queráis... Ah, sí, invitados? porque no le borja echarnos un speech. Eso. ¿Queréis invitados mismo? No. Sí. Sí. sí, que me imagino eso? que será más gráfico que otra cosa. Pero vamos, eso es lo que vosotros digáis. Y no sé, Irún, Irún ciudad abierta, como Roma, Chita, Berta, Irún ciudad abierta. Ciudad rural. Pues eso chicos. Oye, ustedes comen aquí, ¿Sí? ¿Sí?